bienvenidos a una nueva emisión de enredando las mañanas el programa de la red nacional de medios alternativos seis minutitos pasan de las 10 de la mañana en este lunes 31 de agosto ya se, se nos va agosto ya está ya septiembre primavera armar eh, las vacaciones qué vacaciones <risa> El Vittel El Vittel Toné, empezar a, a re recolectar frutos para el pan dulce. ¿Cómo, ¿Cómo andan? ¿Cómo les llega este fin de, de agosto, Dai, Nehuen? ¿Cómo se puede? Sí, como se puede. La verdad que se estiró bastante, sobre todo para mi bolsillo. Pero bueno, aquí andamos con un anuncio más de la extensión de la cuarentena, Dai. mala que te pese... No sí, igual procesado no ¿no? es ya como que altura. dicen no hay cuarentena, pero extendemos la cuarentena, no hay fase, pero Pero seguimos en la, en la misma. Claro. Eh... nadie entiende mucho nada. No, además hay, hay eh, eh, puntos mal mal planteados. Porque dicen, se permiten todo el país eh, reuniones de hasta 10 personas al Menos... aire libre, excepto en... No, si empezaste con todo el país, no me pongas excepto en, porque ya me confundió. Las yo me excepciones quedé con son esa, terribles. Yo me quedé con el primer punto que hicieron y ya está. El título, ¿no? Hay que leer la bajadita como para interiorizarse un poco más. Además, venimos también bastante rezaqueados pos-encuentro de la RNMA. Hola, Depende del <risa> fin de semana que cada une... <risa> Cómo lo vivieron cada une. Eh, estuvo Day también participando. Yo pensé que iba a venir más rezaqueada que yo en ese sentido, pero bueno, eh, parece que no. hola oh, disimulo mejor. Está <risa> ah, muy bien. Vamos a estar hablando sobre lo que dejó, lo que fue, lo que significó este esta estas actividades virtuales hacia el 17 séptimo encuentro de medios alternativos con lucrecia de mucho palo de la red nacional de medios alternativos córdoba sí importante reflexionar sobre lo que fue este encuentro en este caso virtual eh, pero para por lo menos no dejar pasar eh, dada la situación un año sin, encu sin un encuentro de la rnma donde poder reflexionar también eh, lo que hacemos y lo que cuáles son eh, cuál es el rol de los medios alternativos en el marco de esta, de esta pandemia. También nos va a estar acompañando al aire eh, Abril Larrañaga con su columna ambiental, a ver qué, qué nos viene preparando. Vienen siendo poderosas y jugosas las columnas de Abril. Sí, también vamos a estar entrevistando a Román Guitián, eh, cacique de la comunidad Atacameños del Altiplano, eh, perteneciente al pueblo Coya. Eh, así que bueno, para que nos cuente un poco de la situación y cómo se está viviendo el COVID en el marco de esta comunidad y también vinculado a las naciones originarias vamos a estar hablando con Rodrigo de Radio Curruf, un medio social, un medio de comunicación social autónomo que está cubriendo también distintas reivindicaciones y luchas que viene llevando adelante el pueblo mapuche en Gulumapu, en lo que hoy es Estado de Chile que viene también bastante caldeado desde hace un tiempo. Saludamos del otro lado a nuestra operadora Camila Boes. Y también a Juliana Díaz Lozano y Victoria Bicel que estuvieron en la preproducción. Arrancamos con unas breves para informarnos antes de encarar este lunes. nuevo caso de gatillo fácil, en este caso en Esteban Echeverría, una policía federal mató a balazos a un joven. Las primeras horas de este domingo un agente de la Policía Federal Argentina que se encontraba vestido de civil eh, y en su día de franco mató a Bri ba Brian Albarracín de 21 años en un supuesto intento de robo. Este hecho sucedió en el barrio 9 de abril de Esteban Echeverría <coughs> y ahí mismo falleció el joven. Según las fuentes policiales, esta gente de la División de Bomberos de la Fuerza Federal fue interceptada por dos delincuentes que iban a bordo de un vehículo gris. Cuando se encuentran con la mujer policía, ella extrae el arma supuestamente reglamentaria y dispara contra uno de ellos. Este hecho es el, el número 91 en el desde que empezó el año eh, y que y estos números se han acrecentado cada vez más durante la cuarentena. Eh, un joven o una... Viva, muerta cada 40 horas en este caso la unidad fiscal 2 descentralizada en este encheverría a cargo de la fiscal verónica cifarelli eh, caratuló este este gatillo fácil este asesinato como tentativa de robo en poblado y en banda y homicidio en legítima defensa por lo cual otra vez la justicia dejando en libertad a un oficial en este caso a una oficial de la policía luego de haber asesinado a un pibe Se paralizan las paritarias para les estatales bonaerenses. Mara Malek, Ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que el gobierno provincial no tendrá previsto en su agenda reabrir la negociación salarial con los gremios estatales. A su vez, eh, a la vez que sentenció que la situación del Estado de la provincia es muy compleja. Las declaraciones recientes de la ministra se contradicen con lo que afirmó cuando arrancaba la gestión, que planteaban que iba a haber una diferencia con la gestión de María Eugenia Vidal y no iban a dejar caer los salarios. Además, recordemos también las últimas semanas se ha aprobado un crédito, no la posibilidad de que la provincia siga endeudándose. En este caso, esos fondos no serán destinados tampoco a ningún tipo de aumento en el marco de paritarias que parece que no se van a hacer lo que termina planteando la Ministra eh, es que en este momento claramente la prioridad es conservar los puestos de trabajo, eh, lo cual también es medio raro, porque recordemos que hubo un decreto por el cual no podría haber despidos en que los puestos de trabajo tendrían que estar garantizados de por sí. Sí, dentro de lo que es la precarización en el Estado, la figura que se ha encontrado muchas veces es el cese también de los contratos de obra o de locación de obra que en términos concretos termina siendo una suerte de despido encubierto, como no hay un, nada, una cuestión atrás que, que ampara a los trabajadores termina oficiando de esa manera Nos vamos para Córdoba, vecinos y vecinas realizan una campe en casa Bamba. Eh, sí, eh, justamente los vecinos de Casabamba realizan una acampo frente al portón de ingreso al paraje en ruta 55, la Calera Córdoba por el libre tránsito del camino público que, que lleva hacia sus casas que se encuentra cerrado y con un puesto de seguridad desde febrero de, 2000, de 2019 por, donde, por orden del señor Camaraza dueño de la empresa minera Mogote Cortado que pretende explotar dos cerros dentro de la reserva eh, zona roja de bosque nativo Les vecines le dicen no a la cantera y exigen un puente pasarela para poder cruzar el río de forma segura, que la justicia civil y penal den curso a sus reiteradas denuncias y piden además la reglamentación de la reserva con guardaparque, plan de manejo del fuego y presupuesto. Nos vamos ahora para Río Negro y una expresión del fascismo, un violento banderazo patriótico, una protesta anti-Mapuche. La protesta de vecines indignades convocada como un banderazo patriótico contra la comunidad Mapuche que habita a orillas del lago Mascardi, intentó en la tarde del sábado romper el diálogo que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación con las comunidades de pueblos originarios. Allí donde murió Rafael Nahuel, asesinado en 2017 a manos de de una policía, de un policía eh, bueno, justamente ahí se realizaron cortes de ruta Sí, desde las comunidades están en estado de alerta y han tomado nota de la convocatoria. Justamente en los días previos habían denunciado ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas al diario El Cordillerano, diario de la zona ahí de la comarca, por abonar también eh, a una campaña racista y de odio y utilizar justamente términos racistas para referirse a jóvenes mapuches. Recordemos que desde el año 2006 existe una ley que impide el desalojo a las comunidades indígenas y reconoce su, la preexistencia de muchísimas comunidades, estableciendo la necesidad de, de avanzar en, en relevamientos eh, para finalmente otorgarle a las comunidades el título de propiedad comunitaria. Dentro de quienes desplegaron su racismo eh, se encuentra el intendente del bolsón Bruno Pogliano, que no solo tuvo las semanas anteriores denunciando una unas nuevas ocupaciones eh, sino que incentivó también a eh, les vecines de su ciudad que viajen eh, para protestar en esta eh, pr participar en esta protesta Sí, una marcha una caravana que también que surgió desde vecines de, de bariloche también algunas declaraciones de distintos políticos como el ex gobernador Berel Tinnec o incluso Sergio Massa planteando que al que toma tierras hay que desalojarlo. Recordemos que la comunidad Lafken Winkulmap pues está desde hace un tiempo entablando un diálogo, ¿no? con sectores del gobierno nacional, con partes de representantes de la cartera de seguridad y justamente esta propuesta viene, esta protesta viene a ponerle un poco de freno y a tratar de tirar eso un poco por la borda. Hay nuevas declaraciones que eh, lo van posicionando cada vez más a la derecha. Estamos hablando de eh, Sergio Berni y esta vez declaraciones domingueras, así de de sobremesa de asado eh, bien de derecha Sergio eh, sí cada vez cuando pensábamos que no podía ir más a la derecha nos demuestra que se puede ir un poquito más eh, el día de ayer salió y también en relación a lo que a lo que veníamos hablando en la noticia anterior eh, Bernie salió a decir todas las noches impedimos dos o tres tomas de terreno me parece inadmisible que se liberen presos porque no hay lugar para tenerlos encarcelados agregó justamente en diálogo con Mauro viale Sí, recordemos ¿no? que Sergio Berni viene levantando un alto perfil, eh, nada circulando por los medios de comunicación masiva, dando este tipo de declaraciones, incluso se ha posicionado como un columnista de uno de los portales de noticias más visitados de aquí de la Argentina, eh, columnas editoriales en tono de estadista, no lo que bastante bastante preocupante, bastante raro. Se le sigue pidiendo justicia y su responsabilidad que dé cuenta por la desaparición forzada de Facundo Bastudillo Castro. Viene desde hace tiempo negando cualquier tipo de vínculo de la policía bonaerense y hasta nada, teniendo en cuenta las responsabilidades que le caben, parece que forma parte de una especie de encubrimiento, ¿no? De, de agentes a su servicio. Sí, justamente fue la mamá de Facundo la que exigió al le exigió al gobernador Axel Kicillof la renuncia de Berni, eh, eh, no, no solo por las declaraciones que le hizo en un primer movimiento, sino también por tratar de deslindar o desligar a la policía bonaerense de la investigación en torno a la desaparición de Facundo. Eh, pero parece que Berni no se hace eco de todas estas denuncias, eh, porque inclusive se está posicionando como candidato eh, y también eh, planteando que irá por la conducción del PJ. nuevo crimen de transodio en Mendoza El 27 años tenía a Melody perdón quien fue asesinada brutalmente por un arma de fuego como la gran mayoría de las mujeres trans en Argentina ejercía el trabajo sexual para poder sobrevivir y así fue un destino escrito eh, en una esquina El Estado es responsable señalan, fue un crimen de odio fue travesticidio, justicia por ellas y por todas, justicia por Melody <música> Vamos a escuchar Dura Tierra haciendo zarabá para sentir de nuevo. tapitares que solo dejan el... Hasta las 12. Enredando las mañanas Un mapa sonoro de la información y las noticias Hecho en red RNMA 25 minutos pasan de las 10 de la mañana, continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los lunes, transmitiendo desde radio nauta Y llegó la hora de darle la bienvenida a nuestra columnista ambiental, Abril la Larrañaga, que hace 15 días tirábamos el desafío, construíamos el desafío de una columna sobre cambio climático. Había tiempo, no estamos pidiendo que eso esté preparado para hoy, pero para recordar ese desafío. Buenos días, Abril. Buenos días cómo andan muy bien cómo va todo cómo te trata este fin de mes y acá estamos un poco abrumada con tantas noticias ambientales no traje específicamente sobre cambio ambiental pero lo vamos a cambio climático pero lo vamos a tocar así de costadito así que algo algo les tengo preparado bien bien ahí cumpliendo promesas de columna a <risa> columna es. Bueno, eh, un poco quería que charlemos de lo que estuvo sucediendo en estos días eh, a, con los incendios en Córdoba, cómo se sumaron además a los incendios del Delta y sus 100.000 hectáreas quemadas, unas aproximadamente 50.000 hectáreas de incendiadas en Córdoba, eh, y muchos otros focos en todo el país que por suerte están un poco más controlados que las de Córdoba, hay un poco menos de riesgo, pero la situación es bastante dramática. Bueno, eh, Lo que a mí me interesaba contarles un poco, o que charlemos, es acerca del origen de estos fuegos, eh, porque, bueno, hay mucho circulando y por ahí a veces eh, la información es un poco confusa. Eh, entonces, para empezar, eh, los fuegos eh, naturales, los que se dan por unas chispas por los rayos o lo que sea, Eh, tienen un porcentaje muy bajo de, de aparición en, en los ecosistemas o se dan en ecosistemas particulares donde cumplen una función ecosistémica. Estos fuegos, los que estamos hablando ahora, que sucedieron en Córdoba, eh, tienen un origen antrópico. Eh, las dos principales, los dos principales objetivos para los que se utiliza el fuego son, en principio uno, que es para habilitar nuevas zonas eh, para la producción, por ejemplo, si hay bosques, si hay bosques, arbustos o si hay plantas que no son de interés eso se quema y esa zona queda eh, digamos limpia entre comillas para que se avance en un emprendimiento productivo eh, en ese en esa nueva eh, en ese nuevo campo pero por otro lado también una práctica muy común es eh, la quema de los pastos secos porque los pastos secos no son eh, comidos por el ganado, porque no, no son ricos para ellos, no tienen casi compon componentes nutricionales de interés, por lo que se, se queman esos pastos y con la primavera hay un rebrote verde que sí es muy eh, palatable, lo comen los animales y eso es lo que en general se busca. Eh, bueno, este esta utilización del fuego para el rebrote es bastante controversial, Yo en eso por ahí no me quiero detener tanto porque no soy experta y no me gustaría hablar eh, desde mi interpretación, pero sí que hay mucho debate sobre si es una manera eh, aceptable de manejo de los, de los ambientes, sobre todo porque tiene mucho impacto en la biodiversidad, en el estado y la salud del suelo, y sobre todo porque en las sequías, como vemos, eh, es muy difícil utilizar utilizarlos de manera segura. Eh, en principio... También me gustaría hablar que estamos en un año particularmente seco, eh, se acuerdan que hablamos de la bajante histórica del río Paraná sí. y se están dando eh, incendios en todo el mundo eh, y esto tiene que ver directamente con eh, el cambio climático que está sucediendo, eh, la mayor el aumento de las temperaturas y cómo se están modificando también los ciclos hidrológicos en el planeta debido al cambio climático, pero también Los incendios eh, tienen como, se retroalimentan a sí mismos, digamos, como que van empeorando la situación porque cuando hay un incendio lo que sucede es que hay menor vegetación eh, y la vegetación, porque las quema, ¿no? Eh, la vegetación lo que, lo que hace es, primero que permite que se infiltre agua en el suelo porque las raíces eh, hacen que, que el agua entre y también liberan agua a la, al ambiente, a la atmósfera Y eso es lo que después va a generar las nubes y va a volver a llover. Entonces, mientras menos cubierta vegetal haya en el planeta, eh, más estamos modificando los ciclos de lluvia, porque no tenemos nada que cierre el ciclo eh, para, para producir las lluvias. Así que una temporada seca, más eh, incendios más peligrosos, más incendios, más temporadas secas. Claro, exactamente. Complicada. Por eso es muy difícil. Y por eso también vemos cómo se acuerdan el año pasado con, lo, con los fuegos en el Amazonas, este año fue particularmente seco, y eso no es, eh, digamos, puede, igual puede, hay un rango de probabilidad también, ¿no?, de climático, de variabilidad, pero en general estas cosas están conectadas entre sí porque, aunque nosotros querramos hacer divisiones más locales o análisis más simplistas, la verdad es que la naturaleza se maneja como un todo, digamos, y está todo muy conectado entre sí, entonces, Eh, lo que está sucediendo a nivel mundial no es casualidad y tiene que ver con esta cuestión de las sequías, el aumento de temperaturas y cómo se van modificando los ciclos hidrológicos abril nos mencionabas también un poco esta idea de que es eh, un incendio generado por la mano del hombre no la semana pasada tuvimos la posibilidad de conversar con una compañera de córdoba acerca de nada las noticias que llegaban de, de, de estos incendios casi descontrolados y eh, Y nos preguntamos también eso, ¿no? ¿A qué se debe? Porque por ahí en las islas del Delta queda muy o más claro que tiene que ver con la actividad agropecuaria. En el sur por ahí más claro que tiene que ver con espacios que antes eran de bosque, que se abren al negocio inmobiliario. ¿A qué le atribuís los incendios en estas zonas? Eh, y yo creo que principalmente es la cuestión de buscar un rebrote de, de las pasturas, de los pastos para alimentar el ganado. Y para mí es interesante verlo porque a veces caemos eh, en algunos discursos, si bien esto tiene una, una matriz y eh, una responsabilidad eh, del sistema eh, agroexportador, de cómo se corrió la frontera agrícola y de cómo el ganado fue estando en, en zonas cada vez más marginales, eh, sí me parece que es importante que pensemos que no solamente hay detrás de, de estas acciones grandes productores, sino también hay pequeños y medianos productores que frente a la crisis climática, imagínense un año de sequía, eh, necesitan alimentar esos animales que son de lo que viven y que bueno eh, recurren a estas prácticas. Pero esto también, eh, primero que no está eh, no, no hay un estado ahí presente y que pueda responder a, a esos productores que están a la deriva solos y que después terminan pasando estas cosas, ¿no? Más en un año de sequía y tan pegajoso como este, el, el cuidado tendría que haber sido mucho mayor, pero un cuidado y, y unas limitaciones de uso de fuego que tengan en cuenta a esos productores, ¿no? Que los obligue a morirse de hambre porque eso porque sus animales mueren, ¿no? Y eso me parece interesante para que lo pensemos, porque a veces simplemente hablamos de agronegocio y en realidad es mucho más complejo lo que está sucediendo. Y es que el cambio climático eh, también va a afectar a todas las formas de producción eh, en el país y si no hay un acompañamiento y una planificación, eh, los más afectados son los que menos tienen y van a seguir sucediendo estas cosas y la, las sequías que se esperan y el cambio climático va a seguir sucediendo, las temperaturas van a seguir aumentando, eh, por lo que tenemos que planificar y proyectar a futuro porque si no esto va a ser cada vez peor. Sí, un poco lo mencionaba también esto que decís vos en relación a que son prácticas más tradicionales por ahí esto de la quema para renovar pastizales, pero que hoy se realizan por ahí o con menos saberes o de forma más más desorganizada, sumado a la seca, está generando toda esta cuestión. Sí, tal cual. También hay problemas por ahí más agronómicos específicos como que hay muchos pastos que están introducidos que no son autóctonos de la zona, que se ponen que se secan mucho y que eso no los puede comer na, ningún animal. Y bueno, por ahí cuestiones más agronómicas que me parece que ameritan un debate con mayor profundidad, pero sí eh, me parece importante que, que veamos eh, la, la complejidad y la heterogeneidad que hay también en el campo, que no es simplemente... Eh, A veces no simplemente para, para nuevas tierras, por ejemplo, como se habló, como el desmonte, que puede ser que lo haya, yo no digo que no, pero que también eh, hay una cuestión de un manejo eh, que se tienen que empezar a debatir con los productores y las productoras adentro de ese debate. ¿no? Me, eh, como dejar de ponernos por ahí en lugares tan eh, culposos, me parece, como de señalar y empezar a ver también qué pasa con esos actores políticos, con esos sujetos, Eh, que también están en una situación digamos, desamparados Sí, que, que en un punto eh, digo que tal vez vos, eh, esta complejidad o verlo un poquito más en fino Eh, no permite señalar directamente al agronegocio como algo fácil y decir, bueno, ya encontramos un culpable sigamos con otra cosa sí, eh, también igual deja en evidencia lo que genera el agronegocio en esto como decir bueno, hacia dónde están apunta apuntadas las políticas de Estado qué productores son acompañados ¿Qué, qué productores no y qué productores realmente ven eh, afectadas su sus ingresos su, su producción ante eh, por ejemplo una sequía, digamos eh, más allá de que eh, está bueno poder identificar que no es que eh, solo la, los incendios o las quemas se producen para expandir la frontera o eh, nuevos territorios, si el agronegocio, como decís, deja fuera un montón de productores y productoras. Sí, sí, sí, tal cual. O sea, hay claramente una matriz estructural que tiene que ver con la agriculturización del país, con eh, la expansión de la frontera agrícola, también con el desmonte, está todo muy asociado, ¿no? Pero sí, me parece que no podemos hablar de solo una razón atrás de estas, o solo una causa atrás de estos incendios. Eh, y que me parece que por ahí la voz o estas prácticas de, de los productores no está siendo tan abordada, eh, sobre todo desde entender, no sé, cómo puede afectarle a un pequeño productor eh, eh, lo que está sucediendo, ¿no? Y más, yo lo pienso a largo plazo, esto no es algo que este año sucede y se acaba, sino que hay que empezar a entender que el El clima está cambiando, que esto va a ir profundizándose todos los años y que hay que eh, pensar algo más contenedor, estructural y planificar a, eh, para adelante. Sí, lo que pasa también con digo con el cambio climático específicamente es que se, se tiende a hacer esto de... Eh, socializar las culpas, digo, somos todos todos responsables del cambio climático, pero hay algunos que tienen más peso, eh, digo, el agronegocio es uno de los principales, eh, y to, con todas sus prácticas, con todas las cosas que, que lleva adelante, es uno de los principales eh, sectores que abona el cambio climático, ¿no? Sí, sí, tal cual, eh, pero bueno, eso también cuando hablamos de, de agronegocio o cuando hablamos de de agropecuario, también tiene su heterogeneidad y a veces está bueno hacer eh, las particularidades para, para poder entenderlo mejor. Eh, también lo que quería hablar un poquito es, la semana pasada hubo una movilización nacional eh, en contra eh, del acuerdo con China por las factorías de, de cerdos, eh, bajo el eslogan un poco de las falsas basta de falsas soluciones, Eh, y bueno, tenemos un par de, de entrevistas cortitas que, que hicimos cuando estuvimos ahí para, para pasarles y compartirles. Cómo no. Mi nombre es Natalia Penda, eh, soy parte de la Asamblea de Vecinos Contaminados Berizo, Ensenada y La Plata. Eh, nos sumamos a esta movilización eh, principalmente por la cuestión de la contaminación ambiental que generan las industrias contaminantes categoría 3 pero además adherimos a todos los otros pedidos que tienen que ver con la participación ciudadana, eh, con el no a las factorías Porcinas, eh, al desmonte, no al desmonte, no a el arrasamiento de los humedales y todos los pedidos que hacen estas organizaciones. Eh, tenemos Facebook e Instagram, Vecinos Contaminados, Berizo la Plata y Ensenada. Eh, pueden seguir ahí, eh, todos nuestros pedidos, nuestros reclamos. Eh, de hecho nosotros ahora tenemos un recurso de amparo colectivo contra esta industria categoría 3 eh, porque consideramos que con la normativa vigente es una industria que está instalada ilegalmente gracias a un decreto de Videla eh, es por eso que los vecinos nos organizamos y presentamos un recurso de amparo colectivo para que cese la contaminación de esta multinacional multimillonaria que hace 38 años que nos tira... ...carbón de coque en nuestros domicilios. Nosotros somos activistas independientes... Eh, ...hoy nos estamos convocando acá en un encuentro masivo... ...a nivel eh, nacional, se está haciendo esta manifestación... ...en 25 provincias en contra del acuerdo porcino... ...que quiere firmar el gobierno nacional con China. Eh, esto implicaría eh, un pase de la producción de 9 millones... ...de toneladas de carne porcina a 100 millones... Eh, ...produciendo también no solamente eh, sufrimiento y explotación animal... ...porque se habla de instalar a 350.000 madres, que son las cerdas... ...en las fábricas, sino también una contaminación de los humanos... ...y del, del, de la tierra entera, de la madre tierra... ...porque todos los desechos, toda la contaminación, los excrementos... ...que son los, los purines de, lo, de los chanchos, va todo a las napas... ...acá hay hermanos y hermanas del pueblo de Freirina de Chile... ...que ya pasaron por esta situación y se están solidarizando con nosotros vean los testimonios en YouTube, eh, no hay ningún acuerdo de ningún impacto ambiental Eh, que, que que nos dé la seguridad de hecho es, es, es todo mentira los pueblos terminan fumigados con más agrotóxicos eh, con gente con enfermedades eh, y esto no lo podemos ir permitiendo hoy nucleamos un montón de luchas porque los humedales los están haciendo arder además de las sequías de este año los están haciendo arder para poder criar ganado y plantar eh, cultivos transgénicos así que todo esto viene de la mano de una gran cadena de explotación que es producto de este sistema extractivista capitalista eh, que estamos eh, teniendo a nivel mundial y ya estamos cansados y nos estamos acá eh, rebelndo contra esto porque no vamos a dejar que, que se instalen estas fábricas bueno ahí teníamos un par de, de, de aportes de las compañeras que estuvieron marchando el martes pasado eh, y bueno nada pa, también para profundizar un poco este tema hoy hay otra movilización más en contra de, del acuerdo Eh, no sé si sabían que la semana pasada, justo un día después de, de esta movilización tan, tan, ma, tan... No sé si diría masiva porque no sé si fue tanta gente, pero sí hubo un, eh, movilización nacional ¿no? desde todas las partes de, de Argentina. Eh, eh, hubo una, un panel de, de los funcionarios del gobierno en donde se iba a presentar el proyecto el acuerdo este con China, que en principio iba a ser público para que estén todas las personas que quisieran y pudieran escuchar. Y después, cuando empezaron a ver que había mucha movilización del ambientalismo, lo hicieron de manera privada, e incluso a los compañeros y compañeras que habían podido acceder al Zoom, eh, en donde ellos eh, contaban lo que había sucedido, eh, lo fueron sacando y no se les permitió terminar de escuchar eh, la charla, eh, en donde bueno hablaron Basterra, Jorge Neme, Felipe Zahorá, por ejemplo, y donde se dieron algunas precisiones sobre cómo va a ser este, este proyecto, que, eh, como sospechábamos, además del, del impacto ambiental que va a tener, está orientado a, a grandes productores, eh, son granjas más o menos de 12.000 madres que tienen que tener planta de copia acondicionamiento, planta de prensado de soja, planta balanceado, generación de biodiesel y muchas cosas más. Eh, así que no estamos hablando solo de una cuestión ambiental, sino también de una profundización de un modelo que eh, lo que hace es eh, sacar a los ca campesinos, a los productores de, del campo, y obligarnos a tener que irse a lo rural o a tener que alquilar sus campos, y cada vez la concentración del dinero eh, está en, en menos manos. Eh, y, eh, bueno, hoy es la movilización a las 5 de la tarde acá en La Plata, pero también hay movilización en, en todas las partes del país. Y, bueno, como más o menos buena noticia, podemos decir que Cancillería sacó ayer en Twitter eh, avisando que Eh, se va a agregar un artículo al memorándum con China en donde se va a respetar las leyes de protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad, eh, por lo que eh, la firma del proyecto que iba a ser mañana se va a retrasar hasta noviembre eh, pero bueno las organizaciones ambientalistas igual están 100 en pie de lucha. Abril, te agradecemos muchísimo la comunicación eh, y quedamos atentas a, desde Radio Nauta y desde la Red Nacional de Medios Alternativos a lo que suceda en el día de hoy, considerando que la semana pasada, por lo menos en Buenos Aires, eh, hubo represión y hubo detenidos en, en el marco de esta marcha. Sí, muchas gracias por retomar eso porque se me había pasado y es muy importante la represión, que bueno, siempre hay represión a, hacia las luchas en pos del cuidado de, del pueblo y de los derechos humanos. Así que nos estaremos viendo en la calle. Nos veremos. Hasta luego. Ahí pasaba a la columna ambiental de la mano de Abril Larrañaga, eh, haciendo un puntito un poquito sobre los incendios y ver un poquito más allá de, de lo evidente, empezar a, a escarbar sobre cómo funciona, eh, también qué impactos tiene el cambio climático, el agronegocio, en eh, los pequeños y las pequeñas productoras eh sujeto que quedó medio la verdad invisibilizado en toda esta en esta discusión, por lo menos por los medios y demás y eh, por último estas concentraciones en contra del acuerdo con China, el acuerdo para las factorías porcinas. Sí, no solo invisibilizados por los medios, sino también eh, que estos sectores son cada vez menos, porque básicamente los puzles de siembra se fueron comiendo a los pequeños productores, eh, así que bueno, eh, es un es un sector que ha sido sumamente golpeado porque estas grandes empresas fueron comiéndose campos que antes estaban eh, manejados por productos eso por familias, por pequeños productores o pequeñas productoras y bueno, eh, quedaron bajo el manto de los pules. Sí, quedan marginados también de este proyecto de cría de ganado porcino que en teoría están tratativas, como decía Abril la semana pasada hubo esta cumbre comercial entre representantes chinos y representantes de nuestro país, aparentemente la idea que habían llegado a plantear en algún momento de hacer granjas más descentralizadas, más pequeñas, fom eh, fomentando el federalismo y eh, tra trabajando con los pequeños productores, parece que nuevamente queda fuera de los planes estratégicos del gobierno. Sí, justamente eh, los, los, los, los pequeños productores eh, vienen son uno de los que es, también han empezado a, a plantear disidencias a, a este proyecto, la UTT, ¿no? Eh, salió a escribir una carta al presidente hablando sobre este acuerdo eh, y tratando de, de establecer los contrapuntos y, y por por otra parte las medidas declamativas del gobierno de crear una dirección de agroecología y de hablar de agroecología y de soberanía alimentaria lavando un poco estos conceptos eh, desconociendo lo, la, las instancias de lucha que, que tienen estos conceptos detrás eh, y bueno eh, crear una Una, que, que considerar que creando una secretaría o, o una dirección de agroecología como en este caso eh, se, re, se revierte la situación o, o se puede avanzar un poco cuando en realidad la la siempre el, el, el golpe lo recibe la agroecología en lugar de, de los sectores más concentrados del agro Igual, ojo, que metieron una cláusula en defensa del medio ambiente, así que quizás ya está, todo, todo ya va va está bien. Bueno, considerando que tenemos un principio precautorio en la ley general del ambiente, que en general se utiliza al revés, pidiéndole a las comunidades eh, que comprueben la contaminación en lugar de a las grandes empresas que que de, demuestran que no van a contaminar, la verdad, esta cláusula no genera mucha no tranquilidad. No garantiza nada, decís vos. Bueno. Pues así que queda, queda ahí al pedo. Y es como esas cosas declamativas de, ay, miren, pero vamos a cuidar el es ambiente. Es como un, un decreto que prohíbe los despidos, pero hay despidos. Claro, la ley a veces es más letra muerta que otra cosa, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Señor Tomata haciendo esta versión de un clásico de Los Redondos, ya nadie va a escuchar Tu Remera. con la costumbre y sumate esta red enredando las mañanas el programa de la red nacional de medios alternativos Como anunciábamos al comienzo del Enredando las Mañanas, estamos en comunicación con Román Guitián, eh, cacique de la comunidad Atacameños del Altiplano, eh, para que nos cuente, para que podamos conversar sobre la situación sociosanitaria y la crisis sociosanitaria que están eh, atravesando eh, a partir de eh, la minería y lo que genera en el ambiente y en la salud. Buenos días, Román, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo le va? Sí, Guitián Román, Cacique de la Comunidad, les saluda. Buenos días, va? aquí Pablo, daiana y Nehuen, te saludan. Bien, un gusto escucharlos, gracias por el espacio. No, gracias por tomarnos este tiempo y, y permitirnos conversar con usted. Le queríamos preguntar en principio, eh, nada ¿cuál es la actividad extractiva o extractivista que se está dando ahí en la zona de Antofagasta de la Sierra y cómo cómo conviven o cómo afecta eh, a, a la vida de las comunidades? Bueno, la minera están instaladas ya hace una que tan instaladas más de 60 años y otra que está ya hace como 30 años que eh, me estoy hablando la de 60 años, la que es Bora Argentina, que está ya más de 70, 60 años y la que eh, de 30 años que viene al altiplano, que que tuvimos este un gran eh, problema con ellos por el tema de de taxetismo de de la flora de lo que es la todo lo que es la flor fauna todo para nosotros en las comunidades ya que no este no cumple con, con los reglamentos con las con las consultas previas libres e informadas que está en el artículo que de la, la Constitución nacional de nuestras comunidades no hubo ningún tipo digamos de, de consulta a las comunidades se han instalado de forma unilateral afectando Eh, la vida comunitaria y desplazando un poco nada sus actividades productivas me imagino también el impacto que debe tener sí. en esa zona una un, una actividad de esa desvergadura. Sí, sí. El tema de es de flora, el tema de flora secaron una vega y bueno, y ahora nosotros estuvimos el conflicto este con el río Los Patos que no no no queremos que nos saquen el agua porque va a pasar lo mismo con lo que pasó con vega Trapiche, que secó totalmente, murió al 100% la vega y, y bueno, y todo, y nadie, ni los gobiernos, ni nadie controla nada, y ahora van por el otro, la otra vega del río Los Patos, que es un un una gran pérdida total para nosotros de la vega, lo que es el agua, son como 35 kilómetros que van a sacar el agua y bueno, el río tiene 70 kilómetros, pero no, no, no queremos que esto nos saque. Y ahora, entre medio de la pandemia, el gobierno sigue autorizando permisos y todo, cosas que no lo debería hacer. Román, ¿y qué ocurrió con la actividad minera durante estos meses de pandemia? y Siguen trabajando normal, y ellos están trabajando normal, ¿no? lo único lo único que pararon fue el, el proyecto del acueducto, nada más. Después están trabajando normal, ellos van, vienen, nadie lo dice nada. Y bueno, eso lo que no lo que no deberían hacerlo ellos por el tema de que el tema de que tienen gente de Salta, Catamarca, Tucumán, Jujuy, de donde donde ellos quieran, de donde ellos lo vean mejor, lo traen gente y nadie lo controla. Casi sí, recordemos que a principio de la cuarentena el, el gobierno nacional decretó o, o puso a la actividad minera como una de las actividades esenciales eh No, un, una acción muy repudiable no entendiendo el impacto que tiene en el ambiente pero román eh, vos decías que no hay control digamos no no se no se llevan adelante además los protocolos sanitarios para poder abrir que, que se haga el desarrollo del, del trabajo sin sin que haya riesgo de contagio ni siquiera no no nos no, para nada y eh... La Iben, la verdad, FMC, digamos, la línea latiplano, la verdad, no sé cómo están trabajando ellos. Ahora, hasta el momento, gracias a Dios, no hubo ningún contagiado. Pero en esto, lo que es Galaxy, ellos lo suben lo suben a la gente, los hacen trabajar, y después, cuando ellos quieren, lo hacen recién el hisopado, la que se dice el PCR, lo hacen recién cuando ellos este, cuando ellos lo ven conveniente. Y ahora esto pasó el caso, esto que se dio ahora acá en, en la Génega Redonda, en Galaxy, que el muchacho salió trabajó cuatro días, recién lo hicieron un estudio y y al tercer día recién lo, le entregan el estudio diciendo que tenía que tenía el covid. Pero ellos no cumplen el protocolo como corresponde y como como debería ser. Claro. Nos hacen en Salta, digamos. Como lo hacen las empresas en Salta minera. Román y teniendo en cuenta que, que la provincia fue, si se quiere, una de las menos afectadas por por la pandemia en número De casos cómo estuvieron atravesando de todas maneras esta situación de de aislamiento esta situación de de crisis en muchos eh, en muchos hogares cómo cómo les tocó atravesarlo a la comunidad y a la comunidad a lo a las manos de dios se lo que sea, la providencia de dios porque allá en el salar el hombre muerto jamás van a visitarnos si nos van a visitar van como como dicen dicho como visita del doctor no te lleva nada, eh, todo a la providencia de Dios. no Desde que comenzó la pandemia, jamás se hicieron unos estudios, eh, nunca nadie, nadie controla nada, nosotros estamos totalmente aislados y no no podemos, ahora nos salieron a criticar que nosotros vamos a Salta, pero en ningún momento nosotros salimos a Salta, y ahora este caso del muchacho que, que fue afectado fue uno de la comunidad nuestra. Claro. Eh, romanar una consulta con respecto a eh, en esta esta situación de abandono que, que recién nombraba de ¿no? un estado que no, no está presente sí. protocolos que no se cumplen eh, ¿cuál es el, el sí. rol digamos qué rol qué poder tiene eh, la, mine, la minera en relación al poder político? ¿Cómo dice? No, disculpenme, no, no le tomé bien. ¿Qué, qué relación tiene no la, el, el poder de la minera, de las empresas que están desarrollando la, la minería, con el poder político de, de Gatamarca, digamos? Que ¿Hay ahí alianzas, digo, porque parece como que pueden hacer lo que quieran, digamos? Sí. ¿Qué, qué alianzas sí, ven? Sí, sí. sí eh, ellos tienen una... O sea, el gobierno, con tanto el gobierno como tanto las empresas mineras... Eh, Tienen un, un convenio, no sé qué tienen ellos, pero todo lo tapan porque digo yo digo que lo tapan todo o sea todo o sea habrá hablar plata por medio, no sé la verdad, pero el gobierno si sale a cubrir todo lo que es minería, porque dice que la minería es lo esencial para para ella no sé para quién para para nosotros no porque nosotros somos todos los comuneros de nuestra comunidad no trabajan, si trabajan tres, cuatro muchos son de los que trabajan en las mineras, pero dejo todos trabajamos somos ganaderos, eh somos este eh, trabajamos lo, a lo que sea, a lo que nos venga, a lo que a lo equipamos nosotros, ¿vio? No no te nota, yo por lo menos no tengo ningún cargo de de nadie ni ni de la ni de de nada. Soy padre de seis hijos, pero vivo así la providencia de Dios, no no tengo ningún beneficio de nada de las mineras menos. Y esto del tema claro. del gobierno, eh, tema de gobierno, eh, usted me dice, las relaciones que ellos tienen son muy buenas las que tienen, por eso este que ellos salen a defender a las mineras. Jamás se hizo ninguna ni un control eh, a la salida de sal, al límite de Catamarca, no hay ningún control que se pueda controlar, la gente que viene de Salta, que entra acá, al límite de Catamarca con Salta, las empresas están ahí instaladas, nadie les controla nada dice nada ellos van vuelven eh, ahora acá en la empresa esta nueva que está instalada que se llama pocosco hay gente de, de australia de canadá pero están instalados ahí yo digo porque tengo amigos ahí que están trabajando y, y me cuentan que hay gente trabajando de post de, de, de otro de otros países y nadie les controla nada Román y el año pasado en noviembre fueron detenidos dos integrantes de la comunidad por supuestas amenazas contra contra esta minera en qué instancia está la causa si es que se armó alguna como cómo quedó esa situación eh, no no eh, sí sí nos detuvimos dos, dos de comuneros detenidos en eh, eh, arbitrariamente en por la orden del señor eh, fiscal flores de, de la ciudad de Belén y la causa sigue ahí, está abierta porque o sea, como es todo gobierno, no no, no podemos no, no podemos cerrar la causa, está abierta ahí por el tema del acuerdo, último tema del conflicto este que tenemos, ¿no? que es y en la que del acuerdo. Y acuán nosotros nosotros estamos unidos con la con la con la unión de toda la nación diaguita que estamos en la lucha y vamos a seguir en la lucha de que no nos saquen el agua. Eso. Román vos hacías mención al estado de abandono y desatención por parte de las autoridades provinciales también de, de la comunidad, decías un paraje que no viene nadie y si vienen vienen como como visita de médico, incluso uno puede pensar, ¿no? También las prioridades eh, de infraestructura de la provincia dándole energía a que puede alimentar a más de una ciudad a las mineras para que hagan su extractivismo. ¿Qué, qué reclamos de, de acá a lo que se viene mantienen como comunidad? Vos mencionabas el tema de la vega y tratar de, de evitar esta reforma del acueducto como uno. ¿Qué reclamos más tienen pendientes? Bueno, esto... Nosotros, la que la que más nos duele a nosotros, la comunidad, es tema es más de salud. Porque van no no no te llevan los medicamentos como corresponde y antes que esto pasó mucho más antes cuando en, en la época del 99 en el 2000 por ahí nosotros teníamos visita de salta la todo lo que era la la la, la los médicos venían de salta lo que es estolar grande bueno y ...y después se, se opusieron ellos de acá del departamento... ...a decir que ellos no podían ingresar a la provincia de Catamarca... ...por esto, por el otro... ...bueno, entonces el gobierno de Salta se calentó... ...y nos quitó la asistencia médica esa que teníamos todos los meses... ...y ahora no lo tenemos... ...ni de Salta ni de Catamarca... ...lo tenemos de acá de Catamarca cuando van una vez al... ...a las que tantas, pero nos llevan una migaja de nada... ...en cambio cuando venían de Salta nos traían la vacuna para los chicos... Eh, teníamos una atención una, una buena atención médica eh, ahora no tenemos nada por eso, es que reclamo esto más eh, por la salud y que esto del tema de la minería que se pare la minería porque hasta que eh, la pandemia llegue a cero porque si no vamos a tener afectados vamos a seguir, tras, seguir teniendo afectados a montones de nuestros comuneros eh, las rutas mineras pasan por nuestro, por nuestra, nuestro territorio ¿No podemos, para nosotros este sí lo escucho no no sí sí sí termina termina por favor sí también eh, acá las empresas mineras vienen sacan todo lo que es eh, todo lo que es el mineral y todo lo que es el la, la, la producción de ellos que sacan hay una empresa santas minera santaista que se llevó que se llevó todo lo que todo el mineral y y nos dejó los cráteres ahí y no tenían ningún beneficio La minera, la, la minera del altiplano, 30 años, está instalada. No tenemos ningún beneficio de ellos. Pero el gobierno lo siguen apoyando, que es el gobierno, que es la minera el único que ellos, para ellos es bueno, pero para nosotros no, no es bueno, porque nosotros no tenemos ningún beneficio de la minera. Ningún beneficio. Si la minera tuviese, haría un beneficio al gobierno, por lo menos yo creo que el la salud se, se normalizaría un poco y sería un poco mejor yo creo yo pienso de mi punto de vista que la que si eso esa ganancia que da la minera al gobierno por lo menos que le invertirían en, en medicaciones estuviéramos acá en en, en antofagasta un, un buen consultorio pero no lamentablemente no es así no sé a dónde va esa plata no sé qué se hace con esa guita de la con esa plata de las regalías mineras todo eso este a mí me gustaría que esto no me, me encanta el asunto del presidente no sé para que esto se normalice un poco ya que tenemos más de 7 mineras empresas acá alrededor de salar de hombre muerto roán te agradecemos muchísimo la comunicación los testimonios y, y quedamos atentes desde radionauta desde la red de medios alternativos a a cómo sigue eh la situación eh por allá por antofagasta la sierra, bueno, con esta resistencia que están haciendo como comunidad bueno muchísimas gracias por el espacio y bueno eh, lacla la nosotros yo soy el cacique de la comunidad Atacameño del altiplano en la cual pertenecemos al pueblo coyaacameño que está y estoy, estoy unido con la unión de pueblos de nación de Aguita de la nación de Aguita no es que lo claro que nuestros hermanos comuneros nos deben estar escuchando seguro alguno eh, estoy, estoy con la unión del todo de nación de Aguita sí román te agradecemos muchísimo vamos a... no por favor vamos a seguir en la lucha en esto de vender nuestros derechos muchísimas gracias ahora que tengan un buen día. Conversábamos con Román Guitián, eh, cacique de la comunidad atacameños del Altiplano, eh, sobre la situación, eh, el impacto de la minería en la salud, en la vida cotidiana de las comunidades, en este, ca en este caso de eh, comunidades de la Unión del Pueblo de la Nación de Aguita, resistiendo eh, a, a esta A esta a las minerías y poniendo estas eh, tensiones estos discursos no de bueno la minería supuestamente no de a partir de política de estado se, se banca se defiende y se pone como un trabajo esencial porque eh, genera ingresos que permiten distribuirse bueno acá es un claro ejemplo de una comunidad que eh, solo se ve afectada y no, no recibe nada de esas supuestos ingresos y esas regalías de la minería que tendrían que ser para para todos Sí, catamarca es un emblema de en, en, en, el, en un ejemplo básicamente de cómo en realidad las mineras generan destrucción y eh, de, de los territorios sin o sea catamarca es una de las provincias más pobres del país eh, y tiene numerosos emprendimientos mineros entonces está esta falsa este, este falso planteo de, de los beneficios de la minería se cae viendo a catamarca eh, recordemos que esta minera la multinacional live que extrae litio en la zona de antofagasta eh, tiene por ejemplo un o sea la, eh, plan eh, se va a hacer la obra que, que realizaría esta empresa eh, tendría un acueducto de, de 30 kilómetros que atravesería el, el territorio indígena para extraer 650.000 litros de agua por hora en zonas de sequía en zonas sí, donde, en zonas desérticas casi sí desérticas donde las comunidades donde los pequeños y las pequeñas productoras eh, tienen que hacer malabares para conseguir agua en eh, la minera va, va a extraer 650 mil litros de agua por hora sí otra de las cuestiones que, que buscaba desarmar también en su discurso román tenía que ver con que las mineras dan trabajo no él decía acabemos franceses gringo de todos pero la comunidad quizá alguno pueda llegar a conseguir algún empleo todo lo que es más cualificado termina siendo mano de obra extranjera incluso atraída por las propias multinacionales poco de beneficios concretos en el territorio y mucho más de afectación. Sí, justamente eh, la, la provincia de, de Catamarca, bueno, es un emblema también en esto, digo, de, los niveles de, de, de, de desempleo que existen eh, habiendo tantos yacimientos mineros. Eh, bueno, lo vimos también con, en, en Hachal donde... Eh, la población, por ejemplo, no tenía acceso a, a internet eh, y la minera destruyendo los lazos sociales al interior de, de una ciudad tan pequeña, un pueblo tan pequeño como Hachal, eh, y también bueno toda la destrucción que, que genera. Está bueno recordar esto y tal vez que quienes estén escribiendo muchas cosas de análisis sobre el, eh, la disyuntiva falsa que hay entre el desarrollo económico productivo eh, que plantea el Estado y el ambiente vean estas cositas, porque son parte de sus argumentos, él ¿eh? necesitamos eh, los eh, que ingresen eh, dólares, necesitamos que esto genere puestos de trabajo, parece que eh, es todo mucha mucha mucho ruido y pocas nueces, así que nada, está bueno para que lo tengan en cuenta quienes salen a bancar la, el modelo extractivista. Sí, sobre todo porque son las comunidades al interior de, del país quienes quienes sufren las consecuencias de todas estas actividades que eh, plantean como el ingreso de, de divisas y bueno eh, son las comunidades al interior del país las que, las que sufren las consecuencias. Vamos a escuchar un dos por uno de Rosario Blefari, la misma miel y las diferencias. Nacional de medios alternativosúscanos alternativos. en ww.rn.org.ar el programa de la red nacional de medios alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos vamos ahora, cruzamos la cordillera para comunicarnos con Rodrigo de Radio Curruf, eh, medio de comunicación que está cubriendo eh, la, la situación que viene eh, pasando. Eh, los eh, distintos prisioneros políticos mapuche Que están en huelga de hambre Para hablar de esa situación nos comunicamos Buenos días, Rodrigo, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, todo bien por acá, por allá, todo tranquilo Sí, bien, un saludo para toda la gente de Argentina De bueno. Buenos Aires, ¿cierto? La Plata, cerquita la plata ah, ya, claro pero bueno programa que eh, se retransmite por todas las radios comunitarias de la red nacional de medios alternativos así que en distintos puntos de, del territorio estamos estamos saliendo también rodrigo, sí, eh, rodrigo para, empe para empezar para eh, empezar a conversar quiénes son eh, los 26 prisioneros políticos mapuche eh, en huelga de hambre que están hace hace cuatro meses en esta situación y Bueno, primero que nada señalar que está esta huelga de, de hambre ¿eh? nace del de reptorio que realiza el machis el pino córdoba eh, la gente que está hoy día en huelga de hambre se fue viviendo en un proceso de huelga en eh, no todos llevan la misma cantidad de tiempo tenemos un registro creo en nuestra página que de, de, de la cantidad de tiempo que lleva cada persona en, en huelga de hambre y en realidad son presos De, no, ...no son de casos específicos... ...en realidad... ...son de muchos casos y... ...lo más trágico es que hay muchos presos que están... ...en prisión preventiva aún esperando juicio... ...entonces... ...es bien misceláneo... Eh, ...la connotación de presos políticos mapuche no existe bajo la ley... ...tampoco en todas las cárceles y módulos de presos políticos mapuches... ...entonces es como una causa bien transversal... ...o sea... ...son casos bien... ...bien distintos, bien diversos... ...y también están en diferentes lugares del país... La casa hoy día está eh, tanto en Temuco como en Angol, como uh -huh. en Leu, que son ciudades que están bastante distantes entre sí. Rodrigo, te, te quería consultar por los números no que llegaban también de la situación carcelaria en Chile al principio de la pandemia y durante estos meses se habló de que el gobierno chileno <coughs> dejó eh, en, en libertad o pudo dar cierta, ciertos beneficios a un tercio de los condenados y justamente ninguno de los presos políticos mapuches aparece adjudicatario de estos beneficios vienen denunciando hace tiempo que hay una política de discriminación racial concreta de, de, de discriminación hacia el pueblo mapuche y hoy están con estas medidas ¿Cómo está la situación eh, en la Araucanía y por fuera de, de, de la situación de los presos políticos en este contexto que entendemos que se ha caldeado bastante? Sí, claro. O sea, primero entender que Chile es un país absolutamente centralista. Entonces, lo que pase fuera de Santiago no tiene mucho eco político en, en, en la capital. Ahora, el conflicto Mapuche se encuentra en el sur de Chile, que es alrededor de 700, 800 kilómetros al sur de Santiago. Eh, bueno, entonces todo esto llega... Eh, siempre ha sido un conflicto, un conflicto a nivel, digamos, de Estado presente desde el año 90, cuando nace la, la, la ley indígena en Chile, pero hoy día se transforma en un conflicto de gobierno, por, por varios motivos en realidad, eh, principalmente con el gobierno de Sebastián Piñera. Primero, por lo que sucede eh, eh, previo al estallido el año 90 pasado con la muerte de Camilo Carrillanca, ¿cierto?, en manos de un, de un operativo de un, del Comando Hungra que destinaron en proceso de militarización extrema de la Araucanía. Y bueno, y ahora... Lo que pasa con el tema de la huelga de hambre y específicamente la huelga de hambre lleva muchos días sin mucho eco más allá de los medios alternativos en, en chile pero explota cuando eh, ocurre esta toma de los de cinco municipios de cinco comunas de de, de de cercanas a temuco que es como la capitalt de la laraucanía la y ocurre esta avanzada de grupos racistas grupos civiles racistas que actúan eh, con extrema violencia, eh, multitudes, atacando para desalojar el municipio y con la venia de las fuerzas policiales, eh, o sea, no respetando todo el, el, el protocolo que existe incluso en el estado de emergencia por el conflicto, por, por el COVID, ¿cierto? Y se, se entiende ahí claramente que hay un, un, un una complacencia, ¿cierto?, con este grupo de parte del, del, de las fuerzas policiales. Bueno, esto caldea mucho y hay un, hay un proceso donde acude el, el Ministro de Justicia, aquí, quien viene a calmar un poco las aguas y ofrece este trato, de hecho es muy raro que lo ofrezca el Ministro de Justicia y no el Ministro del Interior ni tampoco un, un, eh, la, la justicia el Poder Judicial, sino que viene aquí el Ministro de Justicia a ofrecer este trato un poco a calmar las aguas, eh, cosa que en algunos sectores tampoco se ha visto muy, muy bien, pero bueno, quién es uno para criticar eh, los procesos y las decisiones individuales que llevan los huelguistas. Y eso da pie a un negocio, a, a, a negociar con el macho y el Córdoba y ofrece, claro, justamente este este paquete de, de soluciones, si se puede decir, que es eh, su, eh, eh, quitar la huelga de hambre y eh, volver a su revue por 48 horas una vez eh, estabilizada su salud. Claro, ahí se llegó... Se llegó a un acuerdo claro. con el Machi y quedan pendiente el reclamo del resto de los vuelguistas. Exactamente, claro. Eh, eso está, yo diría que todavía en proceso porque la, la eh, en primera instancia cuando se hace este este acuerdo, digámoslo así, eh, se, se da se da a entender que el conflicto terminó. O sea, por, a través de la, de la prensa burguesa, digamos, y la, la, la prensa que atraviesa todo el país. Claro. Y se da a entender, ese ese fue el mensaje. Bueno, el conflicto terminó, lo solucionamos, y todos felices. Claro, pero a todo el resto de los huelguistas, que si bien entraron después en solidaridad con las demandas del Machi, ellos también fueron generando sus propios petitorios, eh, que es amplio, realidad. Y bueno, todo radica un poco y, se, y en el respeto del convenio 169 de la OIT, que permite cierto trato diferenciado o respetar ciertas eh, eh, ciertas situaciones puntuales que van en, en concordancia con la cultura mapuche y con su cosmovisión se justamente eh, sobre eso no cuál es eh, cuáles son además de, de esta de, de este convenio del 169 cuáles son lo, los el pliego de reclamos que, que se fueron sumando eh, en estos meses Mira, no te quiero eh, <ríe> eh, no te quiero decir información que no manejo bien porque esto ha variado un poco eh, pero principalmente porque se han, se han hecho presitorios que son que, que se han pasado un, o sea que han ido creciendo pero claro, claro principalmente es el respeto del convenio 168 de la oit pero también el, el, todo el proceso carcelario en chile Eh, sobre todo no el reconocimiento de estos políticos mapuche También dentro de tiempo eh, hay eh, juicio para los presos del estallido social. También que en Chile, recordar que hay un proceso de... de o sea, existen hoy día muchos detenidos, muchos muchas personas que están en prisión preventiva eh, por todo lo que fue el, el, el estallido social. También estaba originalmente dentro del territorio. Y bueno, y el reconocimiento de, de la autonomía del pueblo mapuche que también está presente en el territorio. Rodrigo, eh, también vos hacías mención a lo que fue las protestas y el estallido social que se vivió en Chile y queda pendiente también eh, un proceso que es el de la constituyente, no el plebiscito a ver si finalmente pueden transformar y sancionar una constitución diferente a la heredada por la dictadura de, de Augusto Pinochet ¿Cómo ves vos ese proceso y qué demandas de los pueblos originarios y del pueblo mapuche en particular pueden aparecer en ese debate? Bueno, yo creo que el pueblo mapuche venía ejerciendo un, un proceso constituyente incluso previo al estallido social <coughs> yo creo que eh, posterior a la muerte de Camino Catrillanca se produce un, un, un efecto bastante interesante de albinación de <coughs> y de coordinación de diferentes comunidades y diferentes sectores dentro del pueblo mapuche, que se venía dando previo al estallido. Por supuesto que con el estallido eh, todo se agudiza mucho más, eh, y esto aparece como este este, este fervor que existía en tu popularidad. O sea, en Chile tú veías en todas las ciudades, en, en las protestas de la mapuche, por delante de todas. Eh, entonces parece como reaparece el conflicto cierto siempre el conflicto mapuche reaparece cada tanto pero como te decía en este país centralista lo que no pasa en santiago no pasa en chile entonces este proceso que si bien yo te decía venía desde un poco antes creo que se agudiza mucho más y está mucho más presente dentro de las luchas sociales y en general transversalmente más allá del conflicto mapuche eh, sobre todo porque el estallido social trae consigo la organización de multitud de asambleas barriales o sea, un, un, una organización social de barrio que no se daba no sé yo creo que desde los años 70 en Chile y reaparece ahora con el estallido social y siguiendo lógicas y prácticas basadas eh, en, en conceptos como la horizontalidad, la autonomía que son muy propios de la organización Mapuche, entonces desde ahí también se recoge mucho ese, ese proceso autonómico y de los que tiene la organización Mapuche Un, una, una, una organización bastante horizontal que yo creo que es la virtud que tenía y por eso sigue existiendo hasta el día de hoy pueblo mapuche, que no ha podido ser descabezado eh, Rodrigo, y una pregunta ¿crees que posterior al estallido social cambió algo simbólicamente en, en la visión del de la sociedad chilena en relación a, a las comunidades mapuches o al pueblo mapuche? Yo creo que sí, como como te decía, o sea, el despedido más allá de lo que pasa ahora, que puede pasar incluso lo peor, que que, todo, que vuelva a estar todo igual a, a nivel político, ¿cierto?, después de esta constituyente, o todo el proceso de plebiscito y posterior nueva constitución. Pero sí, en, en general Chile cambió. O sea, Chile es, es otro Chile, es un Chile con, con mucho más... donde la política tiene mucho más presencia hoy día. Y en ese sentido el conflicto mapuche, que ha sido un conflicto que ha estado presente, o sea, yo creo que el conflicto que ha estado siempre presente en Chile desde desde los 90, desde la vuelta a la democracia, digamos, si es que volvió, pero eh, sí hay un hay una... como que se sintetizaron muchos movimientos, o sea, eh, la lucha del movimiento mapuche por la reivindicación de la cultura es un tema pero también estaba muy fuerte en Chile el movimiento medioambiental. Entonces, estos dos movimientos, más muchos más, ciertos movimientos feministas, eh, se, se, se entrecruzan en un movimiento anticapitalista y antipatriotical, eh, que, que, que tienen más o menos la, el, el mismo coro. Eh, son movimientos que están atravesados. Chile es un país donde el expectativismo está, eh, golpea muy fuerte. Entonces todas las luchas sociales, ¿cierto?, en pos de, de estar contra este extractivismo, simpatizan, pero en, en, en la misma melodía con el, con la, con el conflicto mapuche. Y eso se, se, se entiende y se ve en las calles. Rodrigo, y hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la, de la muerte, de la dudosa muerte de Macarena Valdés. Eh, ¿Cómo se vivió este aniversario? Bueno... Eh... Desde hace bueno siempre se ha conmemorado desde, desde que ocurrió ese lamentable hecho de magdalena nosotros desde los medios alternativos eh, hemos estado generando bueno de realidad nace desde la desde la coordinadora de, de que conmemora la, la, la muerte de macadalena valdés y bueno y de rubén Collío, que es su compa, eh, compañero Eh, han estado siempre en un proceso de agitación y desde los medios alternativos se hizo un cadenazo radial en el, el mismo día que estuvimos transmitiendo desde radio bur y también desde el, desde la no, no recuerdo bien el perfil del de, de la página de, Mac, de, de como te apoyo ma querena valdés eh, y bueno eh, es un proceso que sigue vigente, porque como dice Rubén Collivo, eh, la, la verdad ya la sabemos, eh, sí. solo exigen justicia. Claro, y la verdad es, es que ellos han estado con un peritaje eh, pri privado, digamos, incluso de un peritaje que vino desde México a una persona experta en esto, y claro, eh, la verdad ya está clara, a Magdalena Valdez la mataron, Magdalena Valdez la colgaron eh, luego de estar muerta. Y esto también responde a, a, a las amenazas que, que se sabían que habían tenido por estar en defensa eh, de este río en Trángil, eh, contra las centrales de paso que estaban instalando ahí. Eh, ese es un caso abierto, había muy abierto en el movimiento social también, lo que pasa con Macarena Valdez, porque creo que es el primer asesinato eh, de sicariato privado, digamos, que sucede en Chile. Muy similar a lo que ocurrió con Berta Cáceres una serie de amenazas que terminan en un, en, un, en un asesinato macabro en frente de sus hijos, y eso es lo más terrible. Sí, y también eh, recordar ¿no? después eh, hace hace poco la también el, el asesinato está esta muerte dudosa de Iris Rosales y, y su hija que también aparecieron eh, ahorcadas colgadas eh, también eh, Iris Rosales una, una activista eh, que denunciaba la militarización de, de sus comunidades por parte del estado chileno ¿no? como una una práctica eh, que empieza a aparecer digamos eh, en este caso fue más eh, rápidamente denunciada o, o, o descreída el, el, el argumento oficial de, bueno, fue un suicidio, eh, en ese sentido también hay una hay una experiencia de lucha que va creciendo en el pueblo. ¿Tú te refieres al, al, a las noticias que apareció de las dos damiencas que aparecieron eh, colgadas, no? Sí. ¿Hace poco? Sí, bueno, mira, frente a eso igual hay un, hay un tema de que la misma comunidad ha pedido cierta... Eh, se cautela con esa información porque no no, no, no no está esa información de que justamente haya sido un, un asesinato por sicariato estatal ni mucho menos puede que efectivamente haya sido un suicidio entonces frente a esa información eh, hemos sido cautelosos también por la misma familia que lo, lo ha exigido eh, y no y no hablo de una familia politizada sino que eh, la web quien de, de la misma comunidad pedidodí un poco de cautela con esa información y es que no yo, yo no lo deslazaría esos dos casos a priori por lo menos está muy bien hecha la aclaración Rodrigo, te hacemos una última vos hacías mención ahí a a esta cuestión de que el acuerdo con el Mach se vendió como el fin del conflicto, mientras sigue los huelguistas en huelga seca, mientras afuera hay campes, hay toma de municipalidades, hay ataques también de la Asociación de Pacificación de la Araucanía, paramilitares en connivencia con carabineros y se suma ahora lo que es eh, la huelga, el paro nacional de transporte de carga, ¿no? Un actor, un sindicato con con un peso político histórico A, a favor de, de, de la patronal. Si se quiere, ¿cómo está esa situación y cuáles son los reclamos que, que tenemos entendido ¿Tienen que ver con fortalecer la lógica represiva del Estado en esos territorios? Exactamente. Bueno, el gremio camionero ha sido históricamente eh, el gremio que ha estado sirviendo al, al, al pobre empresario y el Estado. O sea... De hecho, esto es como un, un tema cíclico con el, lo que pasa lo que pasó en agosto del 73, digamos. Es por lo que viene que boicotea un poco el gobierno de Salvador Allende. Hoy día pasa <coughs> algo bastante similar en términos de que, claro, ya militarizada la zona, o sea, la, la zona de Guadalajara, pues muy militarizada, eh, hay mucho contingente policial y de una policía militar, digamos, en, en, en, con un arsenal militar, Y aún así, bueno, suceden algunos casos eh, de terrorismo que llama el, el, el Estado, ¿cierto? Y que, ojo, muchas veces son son montajes. Se ha descubierto muchas veces que existen montajes de ataques terroristas contra eh, camioneros o vehículos de la Araucanía. El petitorio de los camioneros hoy día es justamente más militarización y principalmente un seguro de vida que le dé el, el, el Estado por transitar en zona de, del conflicto pero más que nada aplacar el conflicto y entender que este paro de camiones es por un empresariado muy específico o sea, es un empresariado que eh, es de ultraderecha y eh, tiene el, el monopolio total del, de, de la empresa transportista del sur de Chile eh... Aquí se puede ver eh, una clara una clara forma del Estado de cómo actúa a conveniencia. O sea, eh, hoy día los camioneros están libremente manifestándose, tomándose la carretera en alrededor de 38 puntos a lo largo de Chile, con la veña del Estado y con la veña de carabineros que pasa a su lado y no hace nada, estando en estado de emergencia. Yo no estoy diciendo con esto que la policía vaya a reprimir, pero... Eh, lo que sí se puede ver es una diferencia total en el trato. O sea, ves cómo llegan dos, eh, dos equipos gigantes de carabineros a reprimir una olla común, llevándose detenido a toda la gente, mientras que, eh, los camioneros vienen tomada la calle, suban el toque de queda, eh, en, en el estado de emergencia, que estamos en cuarentena en muchas ciudades, y al parecer, para el Estado no es un problema. O sea, ni siquiera está... en eh, eh, Ni siquiera eh, Digamos no, no, no representan como Un entorpecimiento para, para, para Que fluya el, el tránsito Como debería subir Para ellos no es un problema de vida Entonces eso más que nada es una una diferencia del trato Y justamente ellos lo que buscan Son grupos de extrema derecha eh, Que están buscando eh, Más militarización en la Araucanía Y bueno Con las consecuencias que va a tener todo eso La hoy día del conflicto Mapuche lleva a cabo un proceso de recuperación de tierras de importancia. Han, se han recuperado muchas muchos territorios, muchas hectáreas, muchas comunidades que están revitalizándose eh, espiritual y económicamente también. Eh, ese proceso muchos empresarios quieren frenarlo, principalmente la empresa forestal y la empresa de transporte en Chile. Rodrigo, te agradecemos la comunicación, el, el tiempo eh, y poder traernos eh, una voz más clara de lo que viene sucediendo eh, del otro lado de la cordillera y los atropellos que viene realizando sistemáticamente el Estado chileno a los derechos de, de la del pueblo mapuche. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista y por, también por poner estos temas al otro lado de la cordillera. Sabemos que muchas veces... Eh, la, la prensa burguesa más poderosa y tergiversa mucho en la información así que también agradecemos a la RNMA y a todo el esfuerzo que hace por llevar información de digna y desde los pueblos hacia todo el mundo muchísimas gracias rodrigo Ahí conversábamos con Rodrigo de Radio Curruf sobre la situación de los presos eh, políticos mapuche, la huelga de hambre que vienen eh, llevando y el Estado que eh, sigue violando sistemáticamente los derechos de las comunidades. Sí, también cómo lo cubrieron los medios del otro lado de la cordillera, por lo menos los medios hegemónicos a los que hacía mención Rodrigo durante la nota. Sí, justamente también eh, una situación que viene de, de años que... Que, que viene sufriendo el pueblo mapuche al, a, a ambos lados de la cordillera, pero en este caso en Chile, eh, hace algunos años, en el año 2017, se conoció lo que fue la operación Huracán, donde intentaron le, los carabineros intentaron inculpar de numerosos atentados a, a comuneros mapuche. Eh, y bueno, finalmente el Ministerio Público eh, dio a conocer que esto se trataba de un montaje eh, y fueron eh, desprocesados los los comuneros, los, eh, los eh, integrantes del pueblo mapuche, pero bueno, eh, es algo que viene sucediendo en los últimos años eh, y que viene sucediendo históricamente en Chile. Suena amor elefante haciendo árbol y continuamos en Enredando las Mañanas. Búscanos en www.rnma.org.ar Rete Nacional de Medios Alternativos. Lo estuvimos charlando la semana pasada y fue eh, el evento de eh, los medios comunitarios eh, estas estos últimos días desde el 26 al 29 de agosto realizamos esta con esta modalidad virtual, este encuentro virtual hacia eh, el 17º encuentro, cuando podamos de nuevo juntarnos, vernos las caras y seguir construyendo eh, esta comunicación comunitaria alternativa popular, pero que no nos tomamos descanso ni cuarentena y seguimos. No, era importante también pensar el rol de los medios comunitarios en esta situación tan atípica no que nos toca atravesar y poder generar también encuentros cruces y diálogos en estos tiempos donde como decías vos está complicado verse de cuerpo presente con compañeros de del resto del país si se quiere Para hablar sobre esto y seguir eh, reviviendo estos días de, de encuentro virtual que tuvimos, estamos en comunicación con Lucrecia de Mucho Palo, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, Lucrecia, ¿cómo va? Buenos días a todos y todas. Bien, acá estamos. Empezando la semana con fresquito por estos lados, por suerte, dado los incendios, pero pero bueno, la lluvia todavía no lo... No, nos está, no se está haciendo presente, pero al menos bajo la temperatura y demás. Así ¿Dan lluvia es para estos días, dicen Lucrecia, como para para aflojar un toque ahí a, a, al fuego o ni siquiera aparece en el horizonte? ¿Cómo? ¿La lluvia? ¿Si dan lluvia sí. para estos días o, sí, o si no, no aparece? Supuestamente iba a haber lluvia la semana pasada y no llegó por este lado. Supuestamente iba a llover también y no ha llegado, así que nada, estábamos ahí. Pero, bueno, están los focos de incendio con guardias de ceniza. Eh, que no haya temperaturas altas ni sol fuerte ayuda un montón, más allá de que la mayoría de los incendios han sido producidos por la mano humana, básicamente. Eh, pero, pero bueno, la verdad es que incluso hasta para quienes están haciendo la guardia de ceniza, que no esté haciendo 25, 30 grados, es bastante más amable que, que estar al rayo del sol, ¿no?, en en, en, en las zonas más altas. Eh, haciendo esa guardia que te implica estar incluso a veces varios días aislado en, en, en determinados lugares de, de la sierra Lucrecia, al principio no sé si, si salió, pero hablábamos de que estábamos un poco resaqueados de lo que dejó el encuentro, no en términos etílicos sino también en términos de estímulos de, de contenidos, de cu cuestiones que por ahí nos quedaron eh, picando y nos permitieron reflexionar algunas cuestiones ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo transitaste este encuentro que, que decíamos también? Bastante raro, ¿no? La, la modalidad que, que nos tocó este año. Bueno, en principio creo que es la modalidad que se está llevando a cabo a nivel latinoamericano para tener una serie de encuentros en general y ha sido ya ha implicado para muchos de los que llevamos adelante actividades virtuales un desafío porque en verdad no solamente por el contacto cara a cara sino por la accesibilidad, a las tecnologías y, y a la conectividad es es ya, digamos, un determinante de, de hacia quién enfocas un, un encuentro con las características de los encuentros de la red que siempre han tratado de, de, de ir más allá de toda imposibilidad, ¿no? Y creo que que un poco podin, pudimos sortearlo, no sin menos nervios ni demás, porque la verdad es que a nosotras y a mí en particular me tocó la parte técnica del primer día, que era como esto, ¿no? Una una cuasi, cuestión laboratorio experimental por lo que implicaba Trabajar en tantas plataformas, estar sosteniendo tantas plataformas, yo eh, plataformas en el sentido de por dónde salieron las diferentes actividades del encuentro y, y, y darle una dinámica que permita que del otro lado quien está participando pueda pueda sentirse lo más cerca posible a pesar de la virtualidad. Así que, bueno, primero sobrevivimos. Sí, <ríe> Un poco, lo digo, <ríe> me río otro poco en risa porque teníamos como... Eh, mucho miedo de que la tecnología no jugara en contra eh, pero bueno, estuvo presente todo el tiempo la ayuda compañera la, la, la, la, esto, ¿no? construir el encuentro de esta manera también implicó que no solamente quienes estuvieran operativos en determinados momentos sino también toda la escucha activa de, de, de, del resto de la red y, y de otros compañeros que no son necesariamente de la red, eh, de estar ahí de, de desde quienes participaron y se sumaron a A, a las diferentes instancias hasta quienes estaban escuchando y te decían, bueno, se escucha alto, se escucha bajo se, eh, se cortó, no se cortó y bueno, eh, fue realmente maratónico y súper interesante creo que no nos dimos cuenta de, de, de la, embarga, la envergadura que tenía eh, construir colectivamente y articuladamente y en red eh, esta instancia virtual hasta que no sucedió digo nosotros hacíamos un conteo del primer día y entre gente de la RNMA y gente que, que estaba como invitada a participar, éramos alrededor de 15 personas coordinadas desde diferentes lugares del país, por internet, por teléfono, eh, por por las redes, para llevar adelante esas cuatro horas de, de, de actividades, ¿no? Y, y eso es como muy fuerte y a la vez y habla de, de cómo la práctica colectiva y en red te va permitiendo incluso, digamos, tragredir las fronteras de, desde lo personal a lo virtual, que era como el mayor desafío, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que me parece que salió bastante bastante bien. Eh, los tres días eh, tuvieron eso, creo que un porcentaje incluso mayor en algunos días. Creo que el, el día de cierre hubo mucha más de 15 personas coordinadamente, incluso a nivel latinoamericano, porque el panel de cierre estuvo junto con la presencia de compañeres de, de Chile, de Ecuador, de Uruguay, y me estoy olvidando de un... De Bolivia. De, un, de, de Bolivia, yo... Implicó incluso eh, eh, eh, tener como muchas más participaciones. Eh, nosotros, como para contar algo, algo anecdotario, el primer día teníamos el panel de, de medios indígenas, y bueno, al principio, yo... Era entendible, es una temática que siempre trabajamos en los encuentros, pero después nos encontramos con los límites territoriales de la conectividad. Claro. Entonces, puntualmente esa actividad se hizo en tres plataformas distintas, que es eh, en, algunos solamente pudieron mandar audios grabados, otros compañeros se conectaron de manera telefónica, como la vieja escuela en conferencia telefónica, así bien como cuando hacíamos con el teléfono fijo, asterisco, no me acuerdo qué cosa, Y, y todo eso se montó sobre un programa y ese programa permitió que saliera eh, tanto por la radio como por la transmisión en vivo. Y a su vez que alguien coordinara todo eso también de manera telefónica y esas personas realmente no se estaban viendo las caras, ni siquiera en una plataforma de Jitsi ¿no? o en una entrevista de, de Instagram. Y, y fue un desafío y a la vez fue hermoso ver cómo las comunidades y los medios alternativos realmente se prestaron no para para llevar adelante esa experiencia y a quien a aquellos quienes no pudieron llegar a, a conectarse porque realmente no tenían ningún tipo de posibilidad de señal salud la antena radiofónica que salía en la región subieron a una loma para mandar los audios digo no entonces habla de cómo construimos y nos encontramos y nos hermanamos a pesar de todas las limitaciones como como son estos contextos de pandemia Sí, además, como hacías mención vos, siempre está presente ahí ese miedo de que la tecnología es medio traicionera puede fallar, lo sabemos quienes hacemos... Eh, comunicación en medios comunitarios eh, medio cotidianamente y nada, quizás es una, una cuestión media inesperada, pero también te topa con este desafío y te implica que procesos que quizás sean un poco más largos, nada, haya que salir a ponerle el pecho y, y como decías vos, hacerse cargo del desafío a nivel técnico, a nivel producción eh, a nivel logístico y la verdad que ha salido muy bien mis felicitaciones desde aquí también Sí, también pensar en en cómo, digo, de los años y años que lleva adelante la red, eh, en esto voy a hacer un poco de, de autobombo de la red, y evidentemente ha construido lazos de confianza y, y de articulación y de compañerismo que permiten que un montón de personas se prestaran como muchas por primera vez haciendo una entrevista por Instagram, por primera vez ni hablar, hacer una comunicación vía telefónica que, que bueno que no es que lo inventamos nosotros sino que fue como la solución que encontramos al principio para llevar adelante los enredando cuando ni siquiera podía, bueno la, el, pero la, digamos, la, la cuarentena estaba como mucho más eh, estricta y fue la manera en la que los compañeros de Jujuy llevaron adelante el, el enredando durante los primeros meses de pandemia, entonces fue también como como un montón de experiencias y de conocimientos y de articulaciones y de gente que conoció plenamente en decir, bueno, yo me siento y hago la entrevista tres digamos, no, esto bueno, todo, todo esto y, y y bueno, y salió, salió hermoso y, y la verdad que estamos como muy contentos todos. Eh, los demás días tuvieron dinámicas similares, eh, la del lunes fue como la más la más experimental con la parte de, de la comunicación telefónica, pero pero sí, la verdad es que que bueno, que en este contexto tan complejo, no poder llevar adelante un encuentro con las participaciones que tuvimos, la cantidad de actividades que tuvimos, eh, nada, nos llena de orgullo y nos pone muy contentes, y, y agradecer también, creo, a todos los compañeros que, que se sumaron a, a participar desde diferentes lugares de Latinoamérica en, en, en todo este montaje que, que fue llevar adelante el encuentro. Sí, súper importante eso, es romper eh, todas las imposibilidades que, que se fueron presentando, todas las distancias que impone eh, esta cuarentena para poder eh, generar este espacio, ¿no? es, generar este encuentro virtual, pero que nos permita seguir profundizando en la construcción de la comunicación eh, comunitaria alternativa. Sí, sí, igual se extrañaron los abrazos del último día, se extrañaron todas estas cosas. No, no, no, no estamos diciendo que se vamos a cambiar una cosa por la otra, pero bueno, nos parecía que en un contexto donde realmente los medios alternativos estamos cumpliendo un, un rol fundamental porque digamos hay de, determinados blindajes mediáticos E informativos y, y demás eh, en todos los aspectos en todas las regiones desde diferentes lugares incluso de territorio a territorio y, y, y es re importante que, que estemos vivos que estemos activos que estemos poniendo el cuerpo de la manera en la que en la que lo están poniendo bueno incluso en, en uno de los de las entrevistas se hablaba un poco no de cómo están llevando adelante la tarea los los trabajadores de, de prensa no en general digo más allá de los medios alternativos Eh, porque evidentemente eh, en, en un momento donde donde la regla que rige entre comillas es el aislamiento y, la, y el distanciamiento los medios son un, un solo vidas digamos ¿no? para desde para sociabilizar hasta para bueno lo básico que es comunicarse en la diaria de y cómo comunicar y con, con qué responsabilidad llevar adelante toda esa información Lucrecia, te agradecemos la, la comunicación y este revivir de estos días intensos que, que vivimos como Red Nacional de Medios Alternativos, en lo técnico y todas las, las dificultades que tuvimos que sortear, pero también en el compartir, aunque sea a la distancia, y como decías, extrañando eh, los abrazos y, y mirarnos cara a cara, eh, ya tendremos eh, ese decimoséptimo encuentro como solemos hacerlo como red. Por supuesto, y bueno, recordarle a, a, a todos que en la página de la red Nacional sé, de Médicos Alternativos están colgadas todas las entrevistas y todos los paneles que se llevaron a, adelante, así que si quieren están ahí para para revivirlos o para verlos si no pudieron llegar las transmisiones, así que eso también está buenísimo porque porque a pesar de todo, digamos creo que fue la primera vez que pudimos, que pudimos realmente dejar sistematizados todo lo que sucedió en el encuentro, que por ahí era como la contracara de los encuentros cara a cara que nos costaba después llegar a toda esta información. Así que bueno, los invitamos a, a que puedan entrar y, y ver todo lo que, lo que fue sucediendo cada día. Buenísimo, ahí queda hecha la invitación. Te mandamos un abrazo desde acá eh, y gracias por estos minutitos. Buenísimo, bueno, muchas gracias a ustedes y nos estamos encontrando. Y ahí conversábamos con Lucrecia de Mucho Palo de la Red Nacional de Medios Alternativos sobre lo que fueron estos días, estos tres días de, tres días no, digo mal, cuatro días. Cuatro días. Cuatro, días. cuatro días de, de encuentro virtual, de charlas, de paneles, en la cual estuvo participando nuestra compañera en una de ellas, Diana Melón, que la tenemos acá, estuvo callada en esta entrevista para <risa> porque ya tuvo su protagonismo en el panel. No, no, mi protagonismo no, el protagonismo de Radionauta. Eh, no no es a título personal sino siempre a título colectivo y como parte de esta hermosa radio está muy Ay, bien más <ríe> y además un detalle no porque también se estuvo cubriendo la marcha nacional contra el gatillo fácil más allá de estas cuestiones que, que nos plantea este, este momento, también hubo presencia callejera y cobertura de las movilizaciones que hace también un poco al espíritu de los medios que nos nucleamos en la red Sí, recordamos antes de irnos, bueno, que lanzando la mañana de lunes a viernes de 10 a 12 por las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, mañana transmitiendo desde eh, San Luis y que siempre pueden conectarse a través de la página de la red rnma.org.ar Además de poder revivir lo que fue el encuentro de estos días. Eh, recordar, hoy va es un día de, de marchas. Por un lado, lo que hablábamos con Abril Larrañaga, esta concentración en contra eh, de eh, el, acuerdo el acuerdo que eh. se quiere firmar con China por las factorías porcinas. Eh, en Mendoza hablábamos de esta marcha por el crimen de transodio y lamentablemente acá en La Plata, otra vez un crimen eh, de transodio. Eh, hoy eh, marchamos exigiendo eh, justicia. Sí, hoy a las 16 horas en Plaza Mateu nos vamos a encontrar para para exigir justicia y y para exigir también el basta de, de ataques transodiantes o trabodiantes en la zona roja. Ahí hecha las invitaciones para un día de movilizaciones en defensa de nuestros derechos. Eh... Saludamos desde Radio Nauta eh, por haber sido parte otra vez de este enredando las mañanas y nos volvemos a escuchar nosotros el lunes que viene. El lunes que viene a las 10 de la mañana. Horsodaro.